realizan una importante colecta de sangre en el centro platense. Será hoy de 8 y media a 12 y media en la sede del Grupo del Sud, ubicada en calle 7, número 840. La Fundación Grupo del Sud, junto Centro Regional de Hemoterapia, estarán desarrollando la jornada de extracción de sangre en 7, entre 48 y 49. Detallaron que el procedimiento no durará más de 15 minutos y consiste en un breve cuestionario, la toma de una muestra y luego la extracción de sangre. Para donar sangre es necesario tener de entre 18 y 75 años y sentirse en buen estado de salud. avance el proyecto de casa activa en ensenada el objetivo de casa activa es desarrollar una política integral de hábitat destinada a los adultos mayores que no tienen casa propia en conjunto con el municipio pami y el ministerio de desarrollo territorial y hábitat de la nación la población destinataria serán las personas mayores que no posean vivienda propia que sean autoválidas o con dependencia leve y puedan realizar las actividades de la vida diaria sin apoyo o con apoyo mínimo un servicio que informa Más cerca Las delegaciones recibirán formularios de subsidios a las tarifas la municipalidad informó que hasta el domingo los usuarios y usuarias de la ciudad podrán acercarse a los distintos centros comunales para recibir asistencia y completar el formulario disponible en internet para mantener los subsidios en las tarifas de luz y gas. El municipio dispuso personal en todos los centros comunales del partido para que se les brinde asistencia y colaboren con la inscripción para mantener la tarifa subsidiada. Les interesades en recibir ayuda deben acercarse a las delegaciones municipales en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde con el último DNI emitir y la información necesaria para completar la planilla de la segmentación energética. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 9 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.